Hoy vamos a terminar nuestro rápido resumen de la Biblia, pues ya estamos en la quinta y última parte. Como ustedes saben, esta visión, abuelo de pájaro, fue preparada para los amables oyentes que no hayan tenido suficiente tiempo ni oportunidad para familiarizarse con la Biblia y que tal vez ni siquiera poseen un ejemplar de la Sagrada Escritura. Y también estuve pensando en aquellos que por cualquier circunstancia necesitan o desean recordar algunos aspectos fundamentales del contenido y mensaje de la Biblia. Como ustedes recuerdan, en el primer estudio hemos aludido a los cinco libros de Moisés que reciben el nombre de Pentateuco y a los doce libros históricos del Antiguo Testamento. En la segunda parte estuvimos ocupándonos de los cinco libros poéticos exactamente en el corazón de la Biblia. En la tercera plática, nuestro tema fue el de los 17 libros proféticos del Antiguo Testamento, cinco que corresponden a los profetas mayores y doce que pertenecen a los profetas menores. En el cuarto programa nos hemos referido a los cinco libros históricos del Nuevo Testamento, los cuatro evangelios o libros biográficos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que relatan la vida del Señor Jesucristo, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuenta la historia de la iglesia primitiva en el primer siglo. Ahora nos corresponde tratar los 22 libros restantes del Nuevo Testamento. 21 de estos libros son epístolas y el último es el libro profético del Apocalipsis. Como ya ha ocurrido otras veces, será imposible considerar libro por libro, así que solo voy a mencionar algunas cosas de interés e importancia. En primer lugar, hay que destacar un hecho notable. De las 21 epístolas, 13 fueron escritas por el apóstol Pablo y tal vez 14 si se admite que él también fue el autor de la anónima epístola a los hebreos, como sugieren algunos especialistas. De estas 13 epístolas, 9 fueron dirigidas a iglesias y 4 a personas específicamente nombradas. Para entender el propósito de estas cartas, hay que recordar dos cosas previas. Primero, los cuatro evangelios describen los hechos históricos de la vida de Cristo desde su advenimiento hasta su muerte, resurrección y ascensión. Segundo, el libro de Hechos de los Apóstoles relata el desarrollo de la Iglesia y el progreso del cristianismo. En consecuencia, las epístolas de Pablo revelan el sentido doctrinal y el significado teológico de esos acontecimientos. Leyendo estas cartas podemos comprender mucho más acerca del propósito de Dios, de la esperanza y el destino de la Iglesia de Cristo, del crecimiento espiritual del auténtico creyente y muchas cosas más. Por eso dice Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 3, versículos 8 y 9, A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Por lo tanto, la lectura de estas epístolas es una de las lecturas bíblicas más provechosas que un cristiano puede hacer. Después de las trece cartas de Pablo, siguen otras ocho epístolas por distintos autores. La primera está dirigida a los hebreos y es anónima, aunque su desarrollo tiene coincidencia con los puntos de vista del apóstol Pablo. Su propósito es confirmar en la fe a los judíos convertidos al cristianismo y advertir a otros prosélitos que no son verdaderos cristianos aunque lo parezcan. Siguen luego otras cartas, la de Santiago, la primera y la segunda de Pedro, la primera, la segunda y la tercera de Juan y la de Judas, el hermano de Santiago, que no debe ser confundido con Judas el Iscariote. Todas estas epístolas contienen importantes enseñanzas doctrinales sobre diversos aspectos de la vida cristiana. Su lectura es muy útil y verdaderamente inspiradora. Leamos por ejemplo en la primera epístola de Juan capítulo 3 versículos 1 y 2. Mirad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 y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, también llamado Revelación. Su mensaje es profético y su contenido es frecuentemente explicado en otros programas que se transmiten habitualmente por esta misma emisora. El Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, Es una visión que al principio alude a la historia de la Iglesia y luego, desde el capítulo 4, describe cuidadosamente la culminación de la historia, es decir, los últimos tiempos de la humanidad y el advenimiento de los cielos nuevos y la nueva tierra. Su lectura exige un cuidadoso estudio para evitar confusiones o errores. Allí está anunciada en detalle la segunda venida de Cristo y su reino milenial. Cerramos aquí nuestro resumen de la Biblia, y nos despedimos hasta la próxima plática con la que comenzaremos otro importante ciclo de estudios. Mientras tanto recordemos las palabras del Señor, como están en Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así dice la Biblia.